Durante esto, estos días, sobre todo durante esta semana de la memoria, van a ver que en los colectivos del EMTU, eh, la cartelería eh, electrónica que tiene, ya no tiene malos nombres de los barrios, sino que tienen los nombres que recuerdan a las víctimas del, del terrorismo de Estado en La Pampa. Así que cuando crucemos alguno, que seguramente lo vamos a hacer dentro de un rato, porque estamos en una calle donde habitualmente pasa la línea 1, Eh, vamos a fotografiar eso porque todos los colectivos de todas las líneas del EMTU durante toda esta semana de la memoria van a aparecer en las en cartelerías electrónicas ya no los nombres de los barrios sino la línea, el número de línea y una de las personas este, que fueron víctimas del terrorismo de Estado en La Pampa. Así que esa es la intervención que hizo la municipalidad como también eh, formas de eh, recordar... Eh, esta esta semana de la de la memoria en la pampa así que van a van a ver por estos días eh, esa intervención en, en los colectivos que también es una forma de visibilizar todo esto que es lo que se pretende en estos 40 años del retorno de la democracia en el país me parece que es una buena este es una una buena iniciativa sobre todo para las personas que han nacido en democracia y que tienen hijos que tampoco nacieron en que no, no pasan no conocen la toda la historia y la verdad que los otros días nos enteramos que en algunos colegios están consultando qué pasó el 24 de marzo del 76 y te digo que muchos de los pibes y las pibas no saben lo que pasó Claro. quizá todos nosotros no, nosotros como como personas adultas eh, deberíamos refrescar esa memoria de los pibes y las pibas si lo ven en algunos en algunos este, eh, transporte público en el transporte público por lo menos pueden llegar a preguntar quién es esa persona y qué le pasó claro bien bueno buena iniciativa del municipio de Santa Roseño, Mauro Exactamente. Bueno, y vamos a seguir con el caso de ayer que contábamos del adulto mayor que fue desalojado. ¿Por qué? Porque vos lo contabas recién en los títulos y este, habría una, una intervención en este caso también del, IPA, del del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda para que esa vivienda que fue este, del barrio Ananía, que ayer fue desalojado, Leandro Palleros, eh, pueda ser restituida. a esta persona que la estuvo alquilando durante 15 años, pero después que nosotros publicamos esta información hemos recibido muchos mensajes, sobre todo de familiares de la dueña de la casa o de la supuesta dueña de la casa. Esa casa, según nos comentaban, tiene unos 32 y dos años desde el momento que se la adjudicaron a esta persona. Se llama eh, se llama Silvia Enrici. la dueña de la casa. En esa casa vivió su hermana, que tenía un bebé, que hoy ese bebé tiene 15 años, y cuando después de una pelea familiar, ella esta persona se va de la casa y se la alquilan o se la prestan a esta persona, a Leandro Palleros. Esa es más o menos la historia más o menos completa del problema de, de la casa de ayer, comentábamos de este desalojo ilegal porque no había una orden. ...para desalojar a una persona y sacarle todas sus cosas afuera. Eh, ojalá que el instituto del de, de, IPAB pueda hacer algo por esta persona adulta mayor... ...y pueda restituirle la casa. Ahora está alojado en el albergue provincial... ...y todas sus cosas que ayer veíamos en una fotografía... ...fueron acomodadas en las casas de algunos vecinos... ...o algunas personas eh, amigas de, de Leandro Pallero. Por eso... Eh, estaría bueno que se tome intervención rápidamente y esta persona pueda volver a vivir en esa casa del barrio Ananía. O sea, ¿qué decir con todo esto? Que a la adjudicataria de la casa... que le dieron la casa, no habría vivido nunca claro. en esa casa. Primero su hermana y los últimos 15 años esta persona que ayer desalojaron de una manera muy, pero muy violenta, estuvimos en el lugar y la verdad que te saquen todas las cosas de tu casa sin una orden judicial es una cosa muy, pero muy terrible. Por eso vamos a continuar durante esta mañana el caso. Recién nos comunicábamos con Facundo Bondergan, que es el fiscal que tomó la denuncia que ayer hizo Palleros. Y posiblemente durante la mañana tengamos la palabra de algún de, alguna, de algún este funcionario del IPAB para que nos dé un poco más de, de precisiones. Pero podremos decir que eh, el IPAB habría intervenido para que esta casa eh, vuelva a ser o sea vuelva se la adjudiquen a la persona que ayer fue desalojada claro eh, por intervención de la a partir de la denuncia eh, que hace Payeros en el poder judicial el poder judicial ordenó la casa en custodia o sea sacó a las personas que se habían metido de forma violenta eh, y, y hasta ahora... habían cambiado la cerradura sí, cambiaron la cerradura también bueno eh... ayer Ayer fue tremendo porque mientras estábamos ahí mirando con lo, cómo sacaban las cosas, una vez que terminaron de sacar todo, que lo único que se puede rescatar es que no rompieron nada, que la sacaron a la vereda y a la calle, a todas las cosas de, de Leandro. Eh, después taparon toda la reja con una, con una tela y con una lona para que no se vea desde la vereda. y no sé lo que pasaba adentro, pero justamente lo comentábamos, la dueña de la casa estaba trincherada en su casa, no quería salir ni quiso hablar con la prensa durante toda la mañana. Claro. Eh, después nos enteramos que hasta cambiaron la, la cerradura. Claro, sí, y en horas de la tarde el Poder Judicial, eh, a través de la policía, bueno, sacó a la señora de adentro de la casa y quedó bajo custodia policial eh, para darle intervención al IPAP y que tome una decisión. Eh. Bueno, ojalá no. que, que sea rápido, ojalá. Sí. bien. Bien Mauro, bueno así que vas a estar con esos temas y bueno, Nos, en reencontramos lo que reencontramos cuando sea necesario y hoy también sí. hay conferencia de prensa de la mesa intersindical sí. que tiene más que ver con la, con la semana de la memoria, mm. así que vamos a tratar de estar más o menos en todos lados. bueno